Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Estuve hablando acerca de, de Navidad, ¿recuerdan? Y si no escuchaste la, la predicación, dentro de muy poco va a estar arriba, nada más que, que mi, mi ingeniero de sonido está a punto de casarse la semana que entra, entonces anda un poco ocupado, entonces todavía no sube la plática, pero tiene buen motivo. Pero el domingo pasado estuve hablando acerca del de nacimiento de Jesús y lo que el significado del nacimiento de Jesús. Por ahí les dejé una tareita de que investigaran, o sea, de que Jesús no nació en diciembre, el 25 de diciembre, sino nació a finales de septiembre, octubre, en la fiesta de Tabernáculos. Y todos se quedan así, ¿no? Pero pues investigalo. Pero hoy voy a hablar acerca de otro punto importante y medular Uno fue el del domingo pasado que fue el nacimiento de Jesús Y no nada más es el niñito Jesús ¿Recuerdan el anuncio de los ángeles? Gloria a Dios en las alturas ¿Sí? y, y, y los ángeles estaban tan llenos de gozo que, está, que no podían más que proclamar alabanza y adoración al Señor Pero hay otro punto bien importante Y es el rapto. ¿Quién, ¿Quién no ha escuchado acerca del rapto? Levanten la mano con confianza. Todos han escuchado. Okay, ¿No has escuchado bien? ¿Tú no has escuchado acerca del rapto? ¿Tú no has Perfecto. ¿Todos los demás creo que sí han escuchado del rapto? Ok. ¿No, no has escuchado del rapto? Okay. El rapto es un tema medular. En, en, en, cuando tú crees en Cristo. Porque es la esperanza de gloria que tenemos todos los que hemos creído en Cristo Jesús. El rapto no es la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús va a ser cuando Él venga a rescatar a su pueblo Israel y nosotros vamos a venir con Él a rescatar a su pueblo Israel. Dice, ¿de qué me estás hablando? Estoy hablando de los tiempos finales. Pero yo quiero meter esa... Me encanta hablar de, de, de las cuestiones proféticas, ¿sí? Y de lo que va a pasar Pero el rapto Es algo que tú debes de hacer Algo medular en tu vida Porque si no en vano Estamos creyendo sí, Creer en Jesús Y más adelante Te voy a explicar qué es el rapto Pero tú y yo hemos sido testigos En estos últimos tiempos De cosas que antes No pasaban en la historia Y no estoy hablando de que Michael Jackson se murió sí, porque está ahí por ahí unos anuncios ahí que dicen, se está muriendo gente que antes no se moría. Y dice, pues que Michael Jackson no se moría o qué. Pero no estoy hablando de esos acontecimientos, estoy hablando de las cosas que están pasando en nuestro mundo, lo que está pasando en nuestro México, por ejemplo, las inundaciones en Veracruz, en Oaxaca, o sea, cómo se ha venido esto acrecentando, en dónde fue, en Pakistán, creo que también hubo inundaciones muy fuertes, hemos escuchado de temblores, hemos escuchado de, de, de, de, de terremotos, de, de, de guerras, de rebeliones y todo esto... Es porque nosotros, esta generación, nosotros estamos viendo el cumplimiento profético de los últimos tiempos. Escúchame, a ti y a mí nos está tocando vivir los últimos tiempos. No lo de los Nostradamus y las profecías mayas y el 2012, no, los últimos tiempos de acuerdo a la palabra de Dios. Yo te invito a que me acompañes a Mateo 24 Y este tema, a mí me encanta hablarlo y creo que deberíamos de hablarlo más seguido en la iglesia Porque habla de la esperanza que tú y yo tenemos de Jesús y cómo debemos de vivir Pero mira, vete a Mateo 24, del versículo 4 al 8 ¿Quieres aprender esto o mejor hablo de otra cosa? El Señor, mira, toda la semana estuve cavilando entre tres temas. El día de ayer mi esposa me preguntó, ¿de qué vas a hablar? Eran como las nueve de la noche. Yo le dije, no sé. Pero creo que, que, que como pueblo de Dios necesitamos reforzar este tema. Necesitas saber esta información que hoy vas a escuchar. Mateo 24, del 4 al 8. Dice, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, nada que es el 2012 y los mayas y, y todo ese rollo. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y el 6 dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que esto acontezca. ¿Qué, qué está diciendo Jesús. Es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino habrá hambre y terremotos por todas partes, pues todas estas cosas son principio de dolores. Wow. ¿Quién está diciendo Jesús? Entonces todo lo que tú y yo estamos viviendo hoy en día, dice Jesús, es necesario. Que acontezca y luego si nos vamos ahí mismo en Mateo 24 al versículo 22 dice si aquellos días no fuesen acortados no se salvaría nadie pero por causa de los escogidos aquellos días serán acortados wow el lunes estábamos orando en línea ahí los que tuvimos oportunidad de meternos y si no lo has hecho métete por favor Todos los lunes a las 10 de la noche Estábamos orando Y los versículos sobre los cuales estábamos orando Dice el primer versículo Yo te escogí desde el vientre de tu madre Y aquí que dice Los días tienen que ser acortados Por causa de los escogidos ¿No te da alegría eso? No vamos a tener que sufrir tantas cosas Porque los días van a ser acortados Porque tú y yo somos escogidos entonces no tengas temor de lo que está sucediendo la gente lo, a veces viene a mí ay es que no escuchas esto está pasando esto ¿Qué voy a hacer y los Z y los Y, y ¿Qué está pasando ya están los que ellos peleando Se sí, van a aventar la bomba ya el terrorismo y están angustiados es necesario que esto acontezca es principio de dolores y si no fuesen acortados los días no se salvaría nadie pero por causa de ti y de mí y por causa de mí Estos días van a ser acortados. ¿No te da gusto eso? ¿Qué misericordia de Dios? Por eso les decía hoy en la mañana, no te, este es un día importante. La misericordia de Dios es nueva. Y ahora escuchando esto, por causa de mí van a ser acortados las, los, los tiempos de guerras, de, de, de, de terremotos, de hambre, peste. Y luego nos vamos al versículo 33 y 34, ahí mismo en Mateo 24. Dice, así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, ¿a quién les está hablando el Señor? A ti, a ti que tú que conoces y que, que has entrado a vivir con, con el Señor. Dice, así también ustedes, cuando vean estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. ¿Quién? El Señor. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan y mira cuántas generaciones han pasado desde que Jesús, o sea, habló estas palabras pero hasta hoy en día está sucediendo todo esto entonces no es de que te alegres que haya terremotos o que los de Veracruz estén inundados y se hayan quedado sin nada, ay qué bueno que están pasando estas cosas, no, no, hay que orar por ellos, hay que estar con ellos, pero tienes que entender que como hijo de Dios como hija de Dios Tienes que tener este conocimiento de que lo que está pasando a tu alrededor es porque Dios dijo que iba a pasar Y además dijo es necesario que pase Y si no fueran acortados nadie sería salvo Entonces vemos por todos lados que, que, que las distintas iglesias hacen, se juntan y hacen oraciones y, y, y, y todos los líderes cristianos se juntan y están clamando oh Dios para esto, oh Dios para esto Y yo a veces veo y digo, híjole Señor, ¿estaremos orando correctamente? No es de que oremos Señor, que, que Estados Unidos invada a Irak o a Irán, no, no, no, no, no es eso, ¿me entiendes? Pero a veces estamos orando diciendo, Dios frena esto Y a veces creo que estamos orando mal ¿Realmente creemos que nuestras oraciones pueden parar todo esto que está sucediendo si Jesús mismo dijo que es necesario que suceda? Yo creo que no. Creo que estamos gastando el tiempo de oración en tratar de detener todo esto. Más que nunca, tú y yo, que somos el pueblo de Dios, debemos de ser inteligentes en cómo oramos, no desperdiciando el tiempo, tiempo precioso de oración en cosas que Jesús mismo, que Dios mismo dijo, que iban a pasar dentro de su plan profético mira tú y yo y esta es una enseñanza, por eso estoy hablando un poquito más pausado porque quiero que lo vayas eh, ¿cómo se dice? digiriendo sí está bien dicho? digiriendo quiero que lo vayas asimilando sí por eso voy, estoy hablando un poquito más lento porque estos, estos son temas que empiezan a salir un montón de dudas y yo sé que en ti va, oye y esto y lo otro, y lo otro, vamos para allá pero mira, tú y yo como iglesia de Cristo, como creyentes en Cristo, tenemos que salirnos de nuestra zona de confort y mirar lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en el medio ambiente, las tendencias, inclusive la mercadotecnia. Joven, señorita, la mercadotecnia, ¿cómo te, te invade? O sea, ¿y a dónde te quiere llevar ¿Y para qué es necesario que tengamos que ver todo esto y salirnos? Porque el propósito es poder tener un panorama completo de nuestra situación real, profética y dónde encaja lo que Dios dijo que pasaría. Por ejemplo, tenemos ahora epidemias. Por ejemplo, tenemos el SIDA. El SIDA es una epidemia. Estaba escuchando estadísticas tremendas acerca del SIDA y que si, si, si esta tendencia sigue, después... Creo que de uno de cada diez, digo, nueve de cada diez van a tener SIDA en el planeta. Y no necesariamente por, por, por contagio sexual, sino porque es tan grande el, el, el, el porcentaje que, que, que, que van a haber bien poquitos que no van a poder tener SIDA. El SIDA es una plaga. Por ejemplo, ahora que, que ya encontraron otro que el NH1, reversa, Y y no sé qué. no Poco no están hablando en las noticias acerca de una nueva influenza o algo así y ya toda la gente ah ya ni hasta ni se la cree no el dengue es una plaga dígame a mí si sí, no <risa> y le hago así porque todavía me duele un poquito mis huesos pero gracias a Dios pudimos tocar por ejemplo tú sabes que la Unión Europea es parte del plan profético de Dios sabías que la Unión Europea es la Biblia habla de una bestia con diez cuernos Ahorita son más, pero dice que, que, que van a ser más y uno va a tumbar a dos y, y todo el plan profético. Pero la Unión Europea está dicho. El pueblo de Israel. Tienes que ver al pueblo de Israel. Y eso le encanta a mi suegra. Tienes que ver al pueblo de Israel. Porque cuando, dice dice la Biblia, cuando veas la... ¿Qué? ¿Florecer la higuera? Cuando veas la higuera florecer, aguas, porque el tiempo está cerca. ¿Y de quién habla? ¿A quién se refiere? de Israel otro punto que debes de ver que a lo mejor no conoces y por eso quiero enseñártelo para que despertar en ti esa, esa, esa, esa, ese estudio de las profecías y de lo que Dios está diciendo no para que tengas temor sino para que conozcas en dónde estás viviendo los preparativos del tercer templo ¿qué es eso? ¿tú sabes que los chips esos que le quitaron aquí al... al al ex senador ¿cómo se llama? a Diego ¿te acuerdas de los chips? que tenía un chip puesto y que se lo quitaron entonces, ¿sabes que los chips o sea también es parte de eso? el curb todo va a una tendencia a controlar todo ¿sabes que es otro punto también que debes de fijarte la apatía y frialdad en la iglesia? Mateo 24.12 dice y por haberse multiplicado la maldad se enfriará el amor de muchos Fíjate, si tú todos los domingos te levantas y dices, ay, voy a ir a la iglesia otra vez, a ir a ver a estos hermanitos, ay, sí, aleluyita, Señor. Se está enfriando el amor y se está enfriando el amor no, no entre, bueno, entre unos y otros, pero se está enfriando el amor hacia el Señor. ¿Sí? Y no lo dice no lo digo yo, sino lo dice aquí el Señor en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad se enfriará el amor de muchos. Y otro punto que tienes que ver es la maldad en aumento generacional, ¿no? ¿A poco no en estos últimos tiempos se ha aumentado la maldad? Y todos podemos decir, los que tenemos algunos añitos, cuando yo era niño podía salir a las calles y jugar. Ahorita salir a jugar a las calles es bien peligroso. Hace un tiempo tuve la oportunidad de visitar la casa, la ex casa de mis padres en México, Y yo me acuerdo que salía a jugar ahí en las calles y mis amigos y más donde ellos vivían. Ahorita en esa zona, que era una buena zona, ahorita todas las calles están con rejas. O sea, para entrar a la zona de la calle, de avenida a avenida, hay reja de un lado y reja del otro para poder entrar porque eso es ahí en México. Es como si aquí en esta cuadra de aquí tuviéramos una reja y acá otra reja para que solamente entráramos los que tenemos que entrar aquí. La maldad en aumento generacional. Mira, todos estos ejemplos podemos percibir, cómo se, podemos ver cómo se amplía nuestro campo, campo de visión y por eso puedo decir que estamos en los últimos tiempos. Pero sabes que Dios no te ha llamado para que tengas temor de todo esto y vayas, te encierres como una avestruz y ni siquiera quieras salir de tu casa. No te estoy diciendo esto para que entre temor en tu vida. No estoy en el, el Evangelio del espeluzne. ¿Sí? Te asusto para que te acerques a Dios. No. Estoy hablando para instruirte y que conozcas que tú y yo estamos viviendo los últimos tiempos. Dios no nos ha llamado a estar bajo un espíritu de temor, sino de cobardía. Escucha, segunda de Timoteo 1.7, apúntalo rápido. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿No te gusta eso? Entonces, ¿a qué le andas sacando? No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1.7. Salmos 112.7. De las malas noticias no tendrás temor, porque tu corazón está firme, confiado en el Señor. ¿No te gusta eso? De las malas noticias. Mira, si te estresa ver el noticiario en la noche, no tengas miedo. No lo veas, pues... Mejor ponte a leer la palabra, no ponte a escuchar la, la predicación de, de Halloween, el estudio de Halloween. Ahí sí te va a dar más miedo. <risa> Romanos 8 del 15 al 16 dice no recibiste dice, el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor o sea tú no, al venir a Cristo no has recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor sino que recibiste es el espíritu de adopción como hijos en el cual clamamos Abba Padre el espíritu mismo el espíritu de Dios es con, con mayúscula dice, da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios entonces si eres hijo de Dios qué miedo tienes ¿qué miedo tienes que yo te hable de los últimos tiempos? hay gente que dice, a mí no me hables de eso a, a mí me pone nervioso o nerviosa que hablen de los últimos tiempos que hablen de las últimas profecías a mí se me hace eso bien oscuro mira, necesitas saberlo porque estás viviendo los últimos tiempos no te puedes encapsular el hecho de que tú te encapsules no va a cambiar que no haya terremotos, que no haya nada o sea, te puedes ir a, al Himalaya Y de todas formas van a pasar las cosas. Dios nos ha llamado a que nos levantemos tú y yo en la sabiduría y potencia de su Espíritu Santo en estos últimos tiempos. Dios nos ha llamado a estar fuertemente establecidos en el fundamento que es nuestro Señor y Salvador, Jesús, el Mesías, el Cristo. Estábamos ahorita cantando Jesús el Mesías nombre sobre todo, ¿puedes creer eso tú en tu vida? que el nombre de Jesús está sobre todas las cosas, eso es lo que tú tienes que afirmarte y pararte en esa roca inamovible que es Jesús Fuertemente establecidos en sabiduría y potencia de su Espíritu Santo Por eso vas a estar escuchando una y otra vez en este lugar Llénate del Espíritu Santo, busca la presencia del Espíritu Santo Porque es el Espíritu Santo en tu vida el que te va a dar la convicción De que estás parado en la roca que es Jesús Si tú tienes miedo en tu vida es porque el Espíritu Santo no está obrando en tu vida Trayendo esta verdad a tu corazón, a tu mente y a tu espíritu Para decirte tú estás firme, tú estás parado No te he llamado a un espíritu de temor No importa lo que está pasando, tú estás parado en la roca Y como dice la parábola ahí que Jesús habló Pueden venir vientos, pueden venir olas Pueden venir y golpear contra la casa y no se va a caer Porque la casa está fundamentada en la roca que es Jesús Mi pregunta es, ¿en dónde está fundamentada tu vida? ¿Pero por qué estoy hablando de esto? Estoy hablando de los últimos tiempos. <risa> Escúchame, Jesús, nuestro Mesías, va a regresar, pero antes de que regrese en su segunda venida, va a venir al rapto. ¿Y el rapto qué es? Dice la palabra que Jesús está preparando morada para nosotros allá Cuando Jesús todavía estaba en esta tierra Les dijo a sus discípulos Les conviene que me vaya porque voy a ir a preparar allá Un lugar para ustedes Y les conviene que me vaya porque si yo no me voy El Espíritu no puede venir Y les conviene que venga el Espíritu Santo Él les va a enseñar todas las cosas ¿No te gusta eso? Por eso es que aquí enfatizamos la relación personal no solamente con Jesús y con nuestro Padre sino también con la persona del Espíritu Santo porque es lo que dejó Jesús aquí para nosotros y ¿sabes qué está haciendo él allá? ¿sabes qué está haciendo él allá? esa es una mosca es que el diablo no quiere que hable de esto porque ahorita vamos a entrar más calientito ¿sabes qué está haciendo él allá preparándote una morada? ¿y sabes qué? La otra parte en la Biblia dice que nosotros la iglesia somos su novia Y en, en, en tiempos antiguos, en los tiempos de Jesús Los novios iban y raptaban a la novia, era más fácil <risa> No jóvenes, no escuchen eso, bórrenlo de la gracia <risa> El novio iba y se ponía de acuerdo con los papás de la novia Ajá, ya, ya cambió Y cuando el novio tenía preparado la, la habitación nupcial, la casa donde iban a vivir, entonces el papá del novio le decía, ahora sí, ¿ya terminaste tu jacalito? Ok, ahora sí puedes ir y raptar a la novia. Fíjate, el papá le decía al hijo, ahora sí puedes ir a raptar a la novia. Cuando Jesús le preguntaron, ¿cuándo vas a regresar? Le dijo, nadie lo sabe más que mi padre, ni los ángeles, ni yo lo sé, solamente mi padre que está en el cielo. Porque él está, él, Jesús no está nada más sentado así en su trono. Jesús está preparándonos a ti y a mí una habitación allá arriba. Y cuando Él termine de, de, de, de, de hacer esas mansiones increíbles, calles de oro dice la Biblia, entonces el Padre le va a decir, ahora sí puedes ir por tu novia. Y nosotros somos la novia de Jesús. Y entonces Jesús va a venir y nos va a raptar. Jesús no va a venir a poner su pie en esta tierra. Él dice que, que en la, en, va a venir en las nubes y los que hayamos quedado vivos vamos a ser levantados juntamente con Él y los que hayamos muerto vamos a ser llamados y vamos a ser jalados juntamente con Él y vamos a regresar al cielo y ¿sabes a qué vamos a regresar? Te estoy hablando proféticamente. ¿eh? ¿Sabes a qué vamos a, reg a regresar? A celebrar las bodas del Cordero. O sea, va a haber un redentón arriba, como nunca antes en el universo ha habido. Porque Jesús trajo a su novia al lugar que había preparado. Eso es el rapto. ¿Cuándo va a ser? Nadie lo sabe. Solamente el Padre pero podemos intuir más o menos que son los últimos tiempos por tres puntos importantes, que son eje para saber y te voy a pedir que anotes estas, estas citas porque no las vamos a leer solamente anótalas número uno, lo que estoy hablando, el rapto de la iglesia primera de tesalonicenses 4.13 apúntalo por ahí, primera de tesalonicenses 4.13 segunda de tesalonicenses 1 y 2 Ese es el primer punto, el rapto de la iglesia. Número dos, la invasión de los pueblos en la zona de Rusia y sus aliados contra Israel, que es llamada la profecía contra Gog. Y anótalo ahí, Ezequiel 38 y 39. Y si te gusta saber de la historia, al norte de Israel que está, Irán. ¿No? Y si tú escuchas hablar al presidente de Irán que dice, los vamos a acabar. Entonces, la invasión, y aparte de Irán, es, es aliado de Rusia. Bueno. Ahora, no, esta no es la guerra de Armagedón. ¿sí? Armagedón es otra cosa. Y número tres, la reconstrucción del tercer templo de Salomón en Jerusalén. Hubieron dos templos, el que levantó Salomón y después el que fue restaurado en los tiempos de Jesús y fue destruido con la invasión romana en el año 70 ¿sí? por el general Tito. Estoy hablando de historia, ¿eh? no estoy hablando así, estoy hablando de hechos fue destruido el segundo templo y dice la palabra que va a ser reconstruido el tercer templo y entonces aguas porque ahí viene ya el fin y ¿sabes qué? el pueblo de Israel ya tiene todo listo para armar el tercer templo ese es otro estudio padrísimo que si quieren luego se los doy pero apunta esta, esta, estas citas Malaquías 3 del 1 al 5 e Isaías 56 7, Malaquías 3 del 1 al 5 E Isaías 56, 7, para que tengas ahí que estudiar en casa, estudia la palabra de Dios, estudia esto. Jóvenes están viviendo los últimos tiempos. Por eso es que hay un gran ataque en su contra. Por eso es que hay un gran ataque en su contra, tanto sexual como de drogadicción, como de perversión, como de vampirismo, y de hemos y de todo eso para jalar que quiten los ojos de la roca inamovible, que se muevan de la roca tres son los fundamentos básicos para ti y para mí en estos últimos tiempos escúchame, dice la palabra que, que, que en estos tiempos muchos se enfriarán ¿tú quieres estar frío? dice la palabra de Dios que te conviene que seas frío o caliente pero nunca tibio porque dice, a los tibios yo los vomito, dice el Señor ¿sí? Entonces, o eres frío o eres caliente, ¿sí? no puede ser intermedio. Pero si tienes que escoger entre frío o caliente, sé caliente en el Señor. Sé ardiente en el Espíritu, que el fuego de Dios te consuma. Pero fíjate, escúchame, tú que has creído en Cristo, tres son los fundamentos básicos para en estos últimos tiempos para que no te enfríes, para que no caigas en el sistema del mundo y para que no caigas en falsas doctrinas. Esta conferencia va relacionada con la, con la conferencia del domingo pasado ¿eh? O sea, tú dices, ¿qué tiene que ver esto con Navidad? Bueno, es que es la obra completa de Jesús Estoy hablando lo que Jesús está, va a completar en ti Pero tú tienes que estar firmemente fundamentado en estos tres puntos Número uno, la divinidad de Jesús Si tú no crees que Jesús es el Hijo de Dios, estás frito si tú crees que Jesús es nada más un simple profeta o un hombre que bueno pues sí tuvo una ética buena y demás y una buena enseñanza que después a través del tiempo se ha desvirtuado o demás o blah, blah, blah, porque hay muchos argumentos, si tú no crees que Jesús es el Hijo de Dios estás frito tú como Hijo de Dios debes de saber que nuestro Cristo nuestro Jesús es el Hijo de Dios Y ¿sabes qué? Jesús cuando estaba aquí muchas veces habló que resucitaría y que regresaría. ¿Y resucitó Jesús? No sé, las teorías dicen que se fue a Cachemira y que se fue a, a quién sabe qué, que no, que no estaba muerto, nada más andaba de parranda que estaba así dormido y que todo agotado y lo bajaron de la cruz y luego lo curaron y que esa fue la labor y que nunca metieron el cuerpo a la tumba y que se salió huyendo a la India y acabó predicando en la India y, y tantas cosas mira tú puedes ir a Israel y ver su tumba vacía y yo te doy gracias Dios porque la tumba de Jesús está vacía porque quiere decir que resucitó y si resucitó yo si muero también voy a resucitar debes de estar fundamentado en eso en la divinidad de Jesús mira Mateo 16, 15, 16 Jesús les pregunta a sus discípulos les dice pero ustedes quién dicen que soy yo y Simón Pedro el apóstol Pedro le dice tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente yo te, yo te ruego que creas hoy que Jesús es el Hijo de Dios y si no lo crees por favor métete con Dios Porque tú debes de, de, de entender que Él es el ungido, Él es el Cristo, él es, él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y luego le contesta a Jesús por ahí le dice, ah, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi, el Espíritu de Dios. Oh. Tú debes de creer que Jesús... Es el Hijo de Dios, es el punto número uno Debes de creer la resurrección De Jesús de Nazaret si, no él, si Él no resucitó En vano estoy parado yo aquí Y en vano estás tú sentado aquí Si Él no resucitó en vano es nuestra salvación Primera de Corintios 15, 17 dice Y si Cristo no ha resucitado Vana es nuestra predicación Vana también es nuestra fe. Punto número uno, debes de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Punto número dos, debes de creer que Jesús resucitó. ¿Jóvenes creen que Jesús resucitó? ¿O creen que es una historia de sus padres? ¿O de sus abuelos? escúchame joven, tú debes de hacer hoy en día esto como piedra angular de tu vida porque todo el sistema del mundo te está atacando para que no creas eso que no creas que Jesús es el Hijo de Dios y que no creas que Él resucitó y si tú te enganchas en eso estás fuera punto número tres súper importante El regreso de Jesús Tú debes de creer que Jesús va a regresar es la, es la más significativa verdad De toda la profecía bíblica Es el evento que abre la puerta A todos los acontecimientos futuros Cuando venga el Señor en las nubes Y se lleve a la iglesia Mira, a lo mejor el Señor puede venir ahorita Y de repente, ¡fum! Vamos a ser llevados Ahorita puede venir el Señor, en este, en este minuto puede venir el Señor, tal vez en cinco minutos, tal vez en tres horas, tal vez mañana en la mañana, tal vez a las doce de la noche. Pero tú debes de creer que Jesús va a venir, este evento, el rapto abre la puerta a todos los acontecimientos futuros de los cuales tú no vas a pasar, así que no tengas miedo por ahí todo el mundo sabe porque lo han hecho muy famoso que la bestia y el número de la bestia y 666 y, y hasta hay grupos ahí que de rock y de demás todo que se ponen ahí el 666 ni saben de qué están hablando pero todo eso no lo vamos a vivir nosotros el evento que va a abrir todo eso va a ser cuando el Señor venga en las nubes y nos lleve a la iglesia el regreso de Jesús da cumplimiento en el Nuevo Testamento y al Viejo Testamento de muchas profecías dadas por los profetas y por Jesús mismo ¿sabes qué? es el cierre de la obra completa de lo que Jesús hizo por ti el domingo pasado estábamos hablando de la importancia de que Jesús nació y no nada más es que nació el niñito Jesús es todo lo que trajo ¿recuerdan la, la, la, la bendición de los ángeles? Pues el rapto, el que Jesús regrese por su iglesia y se la lleve, es el cierre a la obra redentora de Dios para con nosotros. Entonces, ¿qué debes de hacer tú? ¿Debes de vivir expectante de que el rapto puede ser? Ya. Y no debes estar, ay no, pero tengo que pagar las cuentas y, y es que mañana tengo una cita bien importante y, y, y es que me quedé de ver con mi novia mañana y... Y cómo que si hoy viene, espérate Señor, ¿no? Espérame, ¿no? O sea, el día y la hora nadie lo sabe. Mateo 24:36, Jesús está hablando y dice, pero acerca de aquel día y hora nadie sabe. Ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aún el Hijo, o sea, ni Él mismo sabe, sino solo el Padre. Pero te voy a decir una cosa, de que viene, viene. ¿de qué viene? viene el regreso de Jesús por nosotros constituye la principal causa por la cual ninguno de nosotros los que hemos creído en Cristo debemos mostrarnos ansiosos temerosos y afanados sobre el final de los tiempos sobre estos tiempos caóticos que estamos viviendo porque ¿sabes qué? Jesús nos dio una promesa Y sabes cuál es esa promesa, y quiero que te la grabes así. Mira, así grábatela. Dice, "Vendré otra vez." "Vendré otra vez." ¿No te gusta eso? Los veo muy serios. Yo sé que este a lo mejor les estoy dando así un, un un un bistec, o sea, ahorita no es así para que, ay, ahorita es que aprendas. Aprendas que son tres puntos Que debes de estar bien firme La divinidad de Jesús ¿Cuál otro? La resurrección de Jesús ¿Y cuál otro? El regreso de Jesús Esos deben de ser los ejes de tu vida Juan 14.3 Fíjate lo que dice Juan 14.3 Dice y si, y si voy y os preparo el lugar Vendré otra vez Y os tomaré conmigo Para que donde yo esté Ustedes también estéis ¿No te gusta eso? A mí me encanta Dice y si yo voy y os preparo el lugar Vendré otra vez Y os tomaré conmigo para que de donde yo esté Ustedes también estén O sea no puedes borrar de ninguna forma esa gran promesa No puedes decir no pues yo no creo que Jesús vaya a regresar O oh, yo creo que se va a tardar otros 30 años Porque los mayas dicen que por favor mira si ponemos en números, para aquellos que les gustan los números y les gusta saber si juzgamos el valor y peso de una enseñanza bíblica por el número de veces que se menciona en la Biblia, el regreso de Jesús está entre las primeras como una de las más importantes doctrinas y, la, y ¿sabes qué doctrina supera esta? la de la salvación O sea, que la más importante es la de la salvación. Y la segunda más importante en el Nuevo Testamento, ¿sabes cuál es? El regreso de Jesús. Dime si no es importante. Entonces, a lo mejor tú hoy no sabías nada del rapto. Ahora ya sabes cuál es el rapto. Que Jesús viene por ti. Ráptame, Señor, Ráptame ya. Y yo conozco dos, tres personitas, una de las cuales se encuentra por aquí, que ya está, que quiere que se la rapte el Señor, pero ya. <risas> No quita el dedo del renglón, ya llévame Señor <risa> Es el segundo tema más importante en el Nuevo Testamento Mira, de 216 capítulos del Nuevo Testamento Hay 318 referencias a la segunda venida de Jesús Esto significa que por cada 30 versículos del Nuevo Testamento Uno menciona algo referente a que Jesús regresará 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento hablan de la segunda venida de Jesús, los cuatro restantes son tres cartas de tipo personal de Pablo que mencionan veladamente esta esperanza y Gálatas lo menciona no siendo muy específico, pero los cinco evangelios, los hechos de los apóstoles o los hechos del Espíritu Santo con los apóstoles, así le llamaría yo Las trece epístolas de Pablo, Hebreos, Santiago, Pedro, Juan, Judas y Apocalipsis mencionan el regreso de Jesús. ¿Tú crees que no es importante? ¿Tú crees que no es importante? Y aquí podemos estar hablando, no, mira, que otros temas y como hemos estado hablando y tú vas creciendo y aprendiendo pero este tema que Jesús regresa es bien importante que tú lo sepas. Es el eje fundamental, sino para qué creemos. Si no, pues vámonos afuera, vamos a prepararnos para el partido de las chivas y de la América. Señor, guárdalos, por favor, redímelos, Señor. A ambos, Señor, por favor, que le vayan al Atlas. Borren eso de la grabación, por favor. O sea, lo que nos están escuchando, tenemos dos personas aquí disfrazadas de la América y de las chivas. Pero todos estos libros mencionan el regreso de Jesús mira, el simple peso de esta evidencia nos lleva a esta conclusión si tú crees en la Biblia debes de creer en la segunda venida de Jesús así derecha la flecha Si tú crees en la palabra de Dios, debes de creer en la segunda venida de Jesús La Biblia enseña esta doctrina fundamental del regreso de Jesús De hecho, las otras doctrinas fundamentales de nuestra fe dependen de este hecho ¿Sabes cuáles son? La resurrección del cuerpo humano, cuerpos glorificados ¿No quieres un cuerpo glorificado con menos aquí y más acá y demás y todo? No, esos no son los cuerpos glorificados, eh No sé cómo van a ser nuestros cuerpos glorificados, pero yo quiero un cuerpo glorificado. Eso dice la palabra que vamos a tener cuerpos glorificados. ¿Cómo van a ser? No sé, pero lo que sí sé es que voy a tener un cuerpo glorificado. Siempre quise tener ojos azules. Señor. ¿Qué estoy diciendo? La resurrección del cuerpo humano, mira si tú mueres hoy tienes la esperanza que vas a ser resucitado y que vas a ver a nuestro Señor, si lo crees, ¿Qué otra depende de este hecho, la victoria final de Jesús sobre el, el mal, sobre el diablo, no te encanta eso? Otro hecho, otra doctrina, va a ser que la Deidad de Jesús, que Él es Hijo de Dios, va a ser reconocido por todas las naciones en el mundo al verle regresar, ¿sabes con quién? Con todos nosotros. Cuando sea el rapto, nos vamos a ir al cielo y vamos a estar ahí... Y vamos a estar ahí celebrando las bodas del Cordero, vamos a estar celebrando, ¿te acuerdan cuando Jesús celebró la Santa Cena? Que dijo no voy a volver a tomar de este vino hasta que esté con ustedes en el reino de mi Padre y ¿sabes cuándo va a ser ahí? En las bodas del Cordero y ¿sabes qué? Jesús va a levantar nuevamente su copa y ¿sabes por quién va a brindar? Por su novia, por nosotros. Y vamos a estar ahí, y vamos a estar en la boda del cordero Y vamos a estar, Dios, oh, que padre Y vamos a estar ahí, y de repente Jesús se va a levantar De la mesa ahí, y va a decir Es tiempo de mi segunda venida Véngase montense en sus caballos blancos Pónganse sus mantos De justicia Y vamos de, vengan, vamos de regreso a la tierra Y ahora sí el Señor va a regresar A rescatar a su pueblo Israel Porque va a estar rodeado de enemigos dice que van a estar entre la espada y la pared y cuando el pueblo de Israel clame ¡oh Dios! Oh, y de repente ¡bum! se va a abrir el universo y vamos a aparecer nosotros con Jesús ahí y van a decir ¡oh! es cierto, Jesús era el Mesías y sabes que vamos a rescatar al pueblo de Israel eso es lo que va a pasar, ¿no te da emoción? o sea, entonces ¿qué medio le tienes que se tembló acá? que se inundó acá, que digo hay que tener, tomar las medidas ¿no? hay que ayudar a la gente pero sabes que no debe de traer temor eso porque eso es lo que viene no es la película 2012 que se y el avión pasa por todos lados y no les pasa nada si sí la vieron verdad la deidad de Jesús va a ser reconocida por todas las naciones escúchame si Jesús no vuelve es mentiroso Si Jesús no vuelve, es culpable de fraude. ¿Lo, ¿Lo puedes asimilar eso? ¿Y sabes qué? Yo sé en quién he creído. Y yo sé que mi Dios es fiel. Y que lo que Él ha dicho, Él lo hace. Y si Él dijo que va a regresar, ¿qué va a pasar? Va a regresar. el rapto es algo que tú y yo debemos de estar anhelando el rapto es algo que debe de determinar tu vida cómo vives tu vida diaria si tú sigues caminando en pecado corres el gran riesgo de que en cualquier momento venga el Señor y tú te quedes aquí el rapto la segunda venida es, es, es, bueno no la segunda venida el rapto porque la segunda venida es cuando vengamos nosotros con él el rapto debe de determinar la forma en que vives y no por temor sino por un amor y un deseo y un anhelo de estar con Jesús Tú puedes salir hoy de aquí convencido de lo que estoy hablando y puedes salir y caerte muerto allá afuera y tú tienes la esperanza de gloria que vas a resucitar y que lo vas a ver y que vas a estar en esa boda en esa, en esa boda del Cordero pero si tu vida todavía está navegando entre el pecado y entre Dios ten cuidado Porque mi responsabilidad es decírtelo. No podemos andar jugando con las cosas del mundo. Porque si el Señor viene ahorita, ¿cómo nos agarra? Y puedes escuchar las otras predicaciones acerca de los pensamientos y su fruto. Porque tú puedes aparentar aquí muy bonito y hasta perfumado y demás y todo. Pero ¿y acá? ¿Aquí? ¿En tu mente, en tu corazón? ¿Cómo estás? Y no quiero regañarlos, no los estoy regañando, les estoy diciendo lo que va a pasar Y que estés apercibido de lo que está pasando Y que cuando veas a tu alrededor todas las cosas, cómo se está pudriendo todo alrededor Tú puedas ser una luz en medio de las tinieblas y lo que tú sabes hoy Las buenas nuevas de que Jesús vino, la predicación pasada Tú puedas proclamarlo a la gente porque entre más gente tú le hables más gente se va a salvar y no se va a perder. Ese es a lo que Dios nos ha llamado a ti y a mí. Porque el tiempo dice si no fueran acortados los tiempos Y muchas veces las iglesias estamos orando ¡No, Señor, detén tu ira, Señor! ¡Mira, Padre, que no venga esto a la nación! Mira, ¿sabes qué? Deberíamos de estar orando. Señor, ten, ten misericordia de esa gente que no te conoce. Señor, envíame a mí. Pon tus palabras en mi boca para poderle hablar a ese jefe que me cae gordo. Pero que, que me siga cayendo gordo. Pero que se salve. Por mis familiares. Por mis hijos. Señor, pon en mí esa pasión, pon en mí eso para poder hablar y decir, oh, hay salvación. Jesús vino, nació y nos trajo qué gozo, paz, qué más. La buena voluntad del Padre. ¿Recuerdan la semana pasada? Eso es las buenas nuevas. De gran gozo dice, paz para nosotros eso es lo que debe de definir esto por eso al hablar de, del rapto tenemos que les estoy haciendo así aguas aguas despiértate no puedes vivir una, una vida a medias y lo voy a volver a decir y que se vuelva a grabar y que lo vuelvan a escuchar no estoy a favor de la supergracia no por gracia porque hemos sido salvos por gracia podemos hacer lo que se nos dé la gana, tenemos un compromiso con el Señor de vivir en santidad Porque sin santidad nadie verá a Dios ¿Cómo, cómo puedes jugar con eso? Que si pierdo o no pierdo la salvación Mira yo no me voy a poner a ver si la pierdo o no Yo quiero ver a mi Señor Y yo sé que mi Señor puede venir en cualquier momento Y eso define mi vida Y define que cada segundo de mi vida Yo debo vivirla Como a Él le agrada Para que mis ojos puedan ver a, a mi Dios Para que mis ojos puedan ver a mi Rey y Señor ¿entiendes eso? hoy te voy a enseñar una palabrita a lo mejor la has escuchado y se llama Maranata y ese debe de ser tu clamor diario Maranata en griego quiere decir el Señor viene y ese era el saludo en la iglesia primitiva no estoy hablando de los neandertales ¿eh? la iglesia primitiva es cuando los apóstoles, o sea Pedro, Juan todos ellos a eso se le llama la iglesia primitiva no sé por qué primitiva porque ellos no tenían nada de primitivos pero bueno, la primera iglesia ¿sabes cómo se saludaban? Gilda María Maranata Maranata ¿y qué estaban diciendo? el Señor viene y eso era para, anímate el Señor viene Es que no sabes, me están persiguiendo Y a lo mejor me cuelgan y me queman en el coliseo romano Maranata El Señor viene Y como dice Pablo, si algunos dormimos Tenemos la esperanza de gloria Que vamos a abrir los ojos y lo vamos a ver Y los que hayamos quedado, seremos Transformados Entonces, ¿cuál debe ser tu saludo Entre nosotros? Maranata Maranata El Señor viene. Y eso que nos estamos diciendo, aguas. Aguas. ¿Cómo estás con tu vida? El Señor viene. Mira, si en este tiempo tuviéramos la misma confianza, la misma esperanza que los primeros creyentes, mira, alcanzaríamos a esta generación impactándola tremendamente. Los apóstoles no tenían Twitter. Los apóstoles no tenían Facebook los apóstoles no tenían internet no tenían celulares no tenían coches ni aviones, ni metro ni macrobús ni nada de eso hoy en día, nos, tú y yo contamos con recursos y tecnología que si hubiera estado en manos de Pablo, de Pedro de Juan que no hubieran hecho y ellos Impactaron toda una generación y tan la impactaron que nos sigue impactando a nosotros. Y nosotros perdidos ahí en Farmville ya coseché más trigo. Tengo que cuidar mis mis ubitas porque se me secan. Si no no puedo venderlas. Ya estamos ahí. Yo, yo yo yo tengo que confesarlo. Yo caí en la trampa de Farmville hasta que me dije qué estoy haciendo aquí. ¿Qué estoy? Perdedera de tiempo. Si siquiera me dieran el dinero que estoy ganando, pues bueno, todavía vale la pena, ¿no? Pero ah, ya tengo, tengo no sé cuántos miles y millones de, de monedas o de dinero. ¿Y eso qué? O sea, yo apago y cierro la computadora y no tengo nada en contra de eso, ¿no? pero cuidado, ¿qué es lo que.? ¿Dónde estás perdiendo tu tiempo? ¿Los tiempos? Se están acortando. Y no, y sabes que el diablo está súper interesado que te metas en Mafia Wars, que te metas en Farmville, que te metas en un montón de cosas para que pierdas el tiempo y no proclames lo que Dios ha hecho. Y el tiempo se está acortando y estás perdiéndole. Estás perdiéndole, estás perdiéndole, estás perdiéndole. ¿Sí? ¿Qué harían los apóstoles con todo lo que tenemos? Mira, mientras más nos acercamos al tiempo de su segundo regreso, la iglesia se pierde. Escúchame bien, la iglesia. O sea, tú y yo nos perdemos en tantas cosas, confiando inconscientemente cada vez menos en que Jesús va a regresar. Porque todo esto te hace que te desvíes y no pierdas. O sea, que Jesús va a regresar enfriándonos, durmiéndonos espiritualmente en nuestras sillas, eso sí estamos puntuales el domingo, puntuales el domingo, puntuales, puntuales, puntuales. Eco, eco, eco. Puntuales los domingos, aquí estamos, y, y, y estamos dejando que nuestra lámpara se vacíe del aceite del Espíritu Santo y durmiendo, como dice ahí, me encanta un, una, una canción de... de, de de, de Petra de un grupo cristiano ya de hace unos años que dice ah no perdón es de, de de Keith Green dice durmiendo en la luz mientras miles mueren sin conocer a Jesús es una frase que cada vez que escucho esa canción de Keith Green me pega pero así <risa> durmiéndonos en la luz y muchos de ustedes están durmiéndose en la luz yo soy cristiano yo he creído y aquí me estoy durmiendo viendo y, y te me estás clavando Los jóvenes, ay, ah, pues sí, nah. Ya quiero que acabe este, ya cállate. Mira, no te duermas en la luz. Hay miles de gente allá. Esto, esto debería estar ahorita. Mira, gracias a Dios que se están llenando todas las sillas pero esto debería estar a reventar. Deberíamos tener gente aquí afuera, o sea, diciendo, háblame de Dios, háblame más de tu Dios. ¿Cómo es que Dios ha transformado tu vida? Vamos, o sea, ¿y qué? ¿Qué estamos haciendo? dormidos en la luz, dormidos en tradiciones, dormidos en cosas, y eso sí, yo soy cristiano, yo me voy a ir al cielo, los demás ahí ellos. Mira, el concepto cristiandad no motiva a nadie, pero el concepto Maranata sí, porque transforma a los creyentes fríos e indiferentes en fervientes en el espíritu, en buscar la presencia del espíritu en buscar su presencia en tu vida. Yo no sé si esto te está sirviendo o te está tocando la campana o estás diciendo, ¿por qué vine hoy aquí? No debería de haber escuchado esto, porque me da miedo. El único temor que debes de tener es el temor de Dios. Temor a no ofenderlo. El concepto maranata nos transforma. En fríos a calientes Ardientes en el Espíritu Primera de Juan 3.3 dice Y todo aquel que tiene esta esperanza en él Fíjate lo que dice Y todo aquel que tiene esta esperanza en él ¿Cuál esperanza? ¿Cuál esperanza? No estoy hablando de esperanza, la hermanita, esperanza No, ¿cuál esperanza? De que él va a regresar Dice, se purifica a sí mismo como él también es puro. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él también es puro. ¿Qué tienes que hacer? Purificarte. Porque tienes la esperanza. Tienes esa esperanza. Es eso que Él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a regresar y esa esperanza te mantiene y hace que te purifiques para Él, porque Él es puro. ¿Entiendes? Maranata te impulsa, te motiva Y te da dirección a vivir tu vida en santidad, purificándote en esa esperanza viva de que Él regresa ya y que no hay nada que pueda detenerlo. ¿Tú crees que porque tú ores? No Señor, espérate un tantito, déjame, oh, oh, déjame, déjame, dejo este pecado Señor. Hijo, no quiero decir esto, pero lo tengo que decir, dame tiempo Señor no podemos decirle al Señor dame tiempo no puedes decirle al Señor tú tienes que purificarte a ti mismo porque tienes esa esperanza de que Él puede venir ahorita en estos 30 segundos que siguen o a lo mejor en 5 minutos en 3 horas o no sé cuándo pero debes vivir día a día segundo a segundo de tu vida con esa esperanza y entonces eso provoca que tú te purifiques te impulsa te motiva Porque nada puede detener que Jesús regrese. Entonces, puedes parar las situaciones que están pasando a tu alrededor, puedes parar los terremotos, puedes parar los rumores de guerras, las guerras, el hambre, las pestes, las puedes parar. Pero sí puedes vivir en el mundo. Jesús no, no, no oró al Padre, Padre, te pido que los, que, que, que los saques del mundo. ¿no? Qué fácil hubiera sido, ¿no? pues ya crees en Cristo y ¡pum! ya te vas de este mundo y ya no le sufres y ya no, ya no esto y lo otro pero ¿sabes qué dijo Jesús? no te pido que los saques del mundo te pido que los guardes del mundo Jesús nos está llamando hoy escúchenme bien iglesia Jesús nos está llamando hoy a vivir una vida en la dimensión de Maranata en esa dimensión en la cual, ¿sabes qué? Jesús viene. ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás? Tú y yo debemos orar, ¿sabes qué, Señor? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y maranata, sí, ven, Señor Jesús a lo mejor tú no puedes cambiar las circunstancias pero debes de estar orando Señor tu voluntad hagas en esto y ven ya Señor ven Señor Jesús y sabes que esto va a desatar unas consecuencias en tu vida pero no son consecuencias que te dé temor de lo que te rodea, sino de una esperanza viva que nuestro Señor tiene todo bajo control y que no hay nada que se escapa de su vista y que si vivimos para Él, para Él lo hacemos y si morimos, para Él morimos. Con esa esperanza gloriosa de su promesa regresaré, regresaré, regresaré. ¿No te gusta eso? Yo quiero que hoy te motives no es así, yo sé que a lo mejor muchos están pensando, uy esto y esto y tengo esto y he hecho esto y demás y todo, mira yo te voy a decir mira, y, y, y no, no me lo tomes a mal pero este versículo me lo dio el Señor en la mañana y, y, y pensando en todo esto escucha lo que dice aquí la palabra dice, digo pues ahorita les voy a dar la cita porque quiero que la escuchen antes Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne ¿Cuál es la fórmula para que tú pases estos tiempos difíciles y todo esto? anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, no te da chance que hagas lo que tú quieras, tienes que andar, en ¿con quién? En el Espíritu. Por eso es que aquí insistimos busca la presencia del Espíritu, llénate de la presencia del Espíritu porque esto es lo que va a hacer que andes conforme a Dios, llénate y luego aquí dice más adelante dice <coughs> pero si sois guiados por el Espíritu no estás bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne o sea las que son contrarias al espíritu ¿cuáles son? adulterio fornicación, inmundicia lascivia, idolatría hechicería enemistades, pleitos celos iras, contiendas disensiones, herejías envidias homicidios, borracheras orgías y cosas semejantes a esta acerca de las cuales os amonesto que como ya lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Maranata Maranata Jesús viene ¿tienes algo de esto? arregla tu vida porque Jesús viene purifícate quita todo esto de ti porque dice que no si tienes algo de esto no heredarás el reino y no lo digo yo no me vean feo ¿tienes algún reclamo? reclámale al autor el que tiene el copyright de ahí para que lo estudies es Gálatas 5 16 al 21 Y dice, pues andad en el Espíritu. Y luego dice el 22, mas el fruto del Espíritu, o sea, si tú caminas en el Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Maranata Jesús viene Jesús viene Maranata Él dijo regresaré regresaré y tú tienes que creerlo y hacerlo una vivencia en tu vida esperanza viva esperanza de gloria regresaré Señor gracias porque vas a regresar yo te voy a pedir Que volvamos a cantar esa canción de, de Nombre sobre todo Jesús el Mesías Él va a regresar Escucha lo que dice aquí Fíjate, los discípulos estaban con Jesús Después de su resurrección Y de repente dice que, que, que, que, que Fue envuelto Jesús Y fue tomado de ellos Y fue llevado a los cielos Y se quedaron los discípulos así como como el chinito, nada más mirando, así viendo hacia arriba, así con ojitos tristes, ya se nos fue el Señor. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y dice aquí Hechos, y dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo?, ¿por qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo si eso no te emociona, mira mi corazón se está quebrando en este momento, ¿por qué? yo sé que mi Señor viene y ¿sabes qué? yo no quiero que ninguno de ustedes se quede aquí por eso es vital hablar de esto porque aquí los ángeles están diciendo así como le habéis visto así va a regresar ¿él va a regresar? sí va a regresar Maranata el Señor viene Y ¿sabes qué? Nada te puede quitar de su mano, a menos de que tú no quieras estar en su mano. Pero si tú estás en Dios, tú debes vivir Maranata. Y me encanta esta parte de Romanos 8.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 nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¿Qué te puede separar del amor de Dios nada solo te pide el Señor que vivas cada segundo de tu vida maranata el Señor viene No es algo que tú y yo tenemos Si queremos o no queremos Mira esto va a pasar Tres cosas La divinidad de Jesús La resurrección de Jesús Y Él regresa Y Él regresa ¿No te da gusto? Él viene ya Esto debe de ser De gran gozo Porque Él vino, murió por ti Derramó su sangre preciosa él, él, él, él fue clavado en la cruz Él llevó tu pecado, nuestro pecado en esa cruz Y Él derramó su sangre Fue muerto por nosotros La paga de nuestra paz cayó sobre de Él Y fue muerto Y fue puesto en una tumba Pero al tercer día resucitó Y Él está vivo Y eso debes tú creerlo hoy Joven tú debes de creerlo hoy Señorita tú debes de creerlo hoy Debes de reafirmar tu fe y decir Yo creo Jesús que tú resucitaste Yo creo que tú estás sentado a la diestra del Padre Yo creo que tu nombre es sobre todo nombre Yo creo que tú estás ahí preparando casa para mí Y yo creo que tú vas a venir por mí Yo lo creo Señor Y mi vida Debe de vivirse Señor Cada segundo de mi vida Señor con esa esperanza No con ese miedo Sino con esa esperanza Que alienta mi vida De decir Señor ya ven Ven Señor ya Yo quiero estar contigo Señor Puedes decirlo tú también Puedes decirlo Puedes entrar en esa dimensión De esperanza viva De que Dios viene ya que Jesús viene ya Y viene por su novia Nada nos puede separar Del amor de Dios Nada nos puede separar Señor en esta hora que tú traigas Señor Espíritu Santo tú trae en este momento Señor la convicción la fe en cada persona que estamos aquí Señor de que tú vienes ya Señor y que podamos vivir que no se nos olvide que podamos vivir en una dimensión de maranata que podamos vivir en una dimensión en la cual tú y yo cada día nos metamos más con el Espíritu porque dice tu palabra que andemos por el Espíritu porque tú vienes ya Señor Tú vienes ya, Señor. Tú vienes ya, Señor. Te pido que te pongas de pie. Ponte de pie y empieza a clamar. Gracias por haber escuchado este mensaje de ID, Identidad y Destino, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Por favor,